La verdad que la medida ha tenido un fuerte acatamiento. En salud ya sabemos que entre el 60 y el 65% de los trabajadores y trabajadoras de la salud, de las unidades sanitarias que, que componen el distrito de Moreno, han acatado el paro.、Eh, sectores como economía, como tránsito,、eh, también han parado. Algunos lo han hecho en, en su totalidad, otros de forma parcial. Desarrollo, con lo cual en principio se muestra la clara necesidad de que el Ejecutivo y la Intendenta María Fernández nos a t i e n d a pero en vez de eso,、eh, bueno, en vez de eso, nos ha recibido con una cantidad enorme de policías de todos los colores, de todos, digo, hasta la montada estaba,、eh, como, bueno, como expresa el flyer. Que, que acá compartimos también.、Eh, ha sido nuevamente、eh, no escuchado la voz de los trabajadores, no se ha convocado ni se nos ha atendido. Lo único que han planteado q u e que en, en paro、eh, o movilización no nos van a atender, con lo cual nosotros el lunes estaremos presentando. Una nota, un pedido formal escrito,、eh, pero obviamente y claramente、eh, vamos a, a avanzar en, en diferentes medidas. La semana que viene nos toca y nos atraviesa bueno, las elecciones de nuestra CTA autónoma, con lo cual la semana que viene la vamos a dedicar a recorrer los sectores、eh, en busca de, de mayor cantidad de, de trabajadores y de sectores.、Eh, Y concientizarlos a ellos de que, de que necesitamos unirnos como para、eh, poder sacarle por lo menos algo, por lo menos un, un, un, una reunión donde podamos discutir、eh, la reapertura de paritaria o el salario de emergencia. Con lo cual, bueno,、eh, esto, estamos convocando a todos y todas los trabajadores, trabajadoras municipales. La verdad que. Nos llama poderosamente la atención que en un gobierno que se dice nacional y popular、eh, nos esperen a los, las y los trabajadores con esta cantidad infernal de policías, toda la municipalidad llena de policías. Así que bueno,、eh, los mantendremos en contacto. p En lo pronto, el día de mañana, vamos a... a reunirnos en asamblea nuevamente ahí frente a, a la municipalidad de Moreno.、Eh, Para ya de seguir definiendo con los trabajadores y trabajadoras cómo vamos a distribuirnos la semana que viene.、Eh, bueno, que tengan buenos días y gracias, como siempre, por, por la atención.